Bueno,、eh, compañeros, agradezco la atención. Les hago un, un breve resumen de la jornada paritaria del día de hoy. El ofrecimiento、eh, de la patronal, del ejecutivo, ha sido al 5% de piso que estaba firmado, agregarle solamente un 10% en dos veces. Esto quiere decir un 15%, con lo cual.、Eh, Se pasa a una, a una nueva instancia de negociación el día lunes. Y bueno, nosotros, como habíamos planificado, hicimos este, con los trabajadores, con, este, trabajadores y trabajadoras que se habían acercado a la Asamblea General、eh, y escuchando los reclamos y, y las posiciones de cada trabajador y trabajadora, hemos definido para el día lunes. El día que nos reunamos nuevamente en、eh, reunión paritaria,、eh, lanzar un paro de 24 horas con movilización de los trabajadores y trabajadoras y con una asamblea general para definir、eh, si es que hay alguna modificación en la propuesta paritaria. Así que vamos a, a estar este, convocando a todos las y los trabajadores y trabajadoras. A, a que se hagan presentes el día lunes, eh, en el、eh, doctor Vera, en la Casa de la Cultura, que es donde se daría nuevamente a las 10 horas la reunión paritaria, y bueno, poner a consideración si es que hay un nuevo ofrecimiento de parte del Ejecutivo, pero claramente este ofrecimiento que dieron es insuficiente, no alcanza y no va a llevar A la aprobación bajo ningún punto de vista、eh, ni de los trabajadores ni de los representantes de los trabajadores、eh, que somos los gremios.